Gente de la Vega Baja. Con Jesús Cerón. La, la, la, la, la. Pues sí, empiezo con, con, con, con canto y eh, casi me ha tragado payaso, payaso, payaso. Vaya, vaya, payaso, vaya. Payaso. Y es que ¿por qué será? ¿Por qué será esto? ¿Por qué será? Siete y cinco minutos, bienvenidos. Tony. Buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues mejor que Robert Enke Ah, ¿y eso? No sé, la noticia de la semana Sí, sí bueno. todavía un poco traumatizado con el tema Ya, ya me imagino que este, eso faltaba, que no estuvieran mejor Hombre, yo, yo qué sé pues, lo No, ahí... es que me dejó así un poco, no, y hablando en serio, me dejó un poco traspuesto no sí, me esperaba. sí, sí, yo tampoco ni nadie creo que se lo Es Una se lo cosa que, vamos, sí, pues hace cualquier locura, pero yo qué sé hmm. No, la verdad es que desgraciadamente parece que se está poniendo un poco, un poco a la orden del día en el mundo del deporte Desde ¿no? que Emilio sí. está la tertulia la cosa se está jodiendo, pero bien Bueno, no sé lo que tendrá que ver, pero tampoco sabes si está en Milio o no está. Pues si mejor, no ha protestado ya que no está. A lo mejor has metido la pata. Como siempre. Je. En fin, eh, ¿qué pasó con la porra la semana pasada? ¿A quién le dices? A ti. ¿Qué pasó? No sé, te pregunto. No sé, ¿me ha tocado alguna? A ti no te toca ni tu mujer. <risa> pero algo tengo, seguro. Eh, no lo sé, porque... Pues mira, tienes? el balonmano de Torre Vieja lo fallé por uno, porque dije menos dos. Pues mira, pues entonces no tienes nada. Dije menos 2. Lo siento, pues no tienes nada. No tienes nada porque tú dijiste Villajoyosa Orihuela 2-0, fue 1-2. Dijiste Gandía Torrevieja 2-2 y sabes que por desgracia perdió el Torrevieja. Dijiste Cuenca 2016, Torrevieja de balonmano. No, dijiste menos 3. Ah, menos 3. Sí, sí, sí. Fue menos 1. Y fue menos 1. Dijiste Teucro Almoradí menos uno y fue menos una barbaridad ah. así que me parece que, que no que no tienen nada que hacer pues nada no pasa nada y solamente ha habido un acierto en la porra de esta semana y seguro que se anula pues no lo sé no <risa> lo sé por eso te preguntaba si tú sabías algo porque resulta que el que acertó fue Javier acertó el villajo yo sabro no me digas sí te digo si quiero lo llamo ah, no que sé. seguro que no está escuchando <risa> hola Javier <risa> Un bueno, pues, saludo, va... Javier, y enhorabuena que acertaste la porra, pero ya sabes que si no estás hoy, se anula. Bueno, bueno vamos a ver... ver... Luego veremos a ver si está. Vamos a ver si está después o no está. Hoy tenemos que hablar de, de dos cosas. Ahora vamos a ir saludando a la gente de dos cosas, bueno, de muchas más, por supuesto, pero dos importantes. Una de ellas, eh, la delicada situación económica por la que está atravesando el fútbol FC Torrevieja, que ya nos está recordando lo que sucedió... Hace, hace, dos años, dos, ¿no? hace dos años, hace dos temporadas, sí, por desgracia. Con la salvedad de que hace dos temporadas tenía un colchón de puntos impresionante que le permitió eh, vivir de él y mantener la categoría. Y este año la cosa peligrosa. Y este año puede ser muy peligroso, mucho. Y otra cuestión, y esta es más agradable, es que si lo queréis pasar bien, y luego os doy más detalles, tenéis que acudir el domingo a las siete y media de la tarde al Teatro Circo. Porque el club de baloncesto de Orihuela, cada de tres... Orihuela, y digo que ha de tres porque es el club, se llama así en general. Luego, clubes, luego cada cada categoría tiene su su propio nombre de patrocinador, pero bueno, el club organiza una obra de teatro que se llama Collar de Cerezas. Luego daré más detalles para recaudar dinero para el equipo. Me parece una iniciativa muy buena, extraordinaria. Siete euros vale la entrada, se puede comprar de forma anticipada a cualquier miembro del del baloncesto oriolano. O en taquilla al mismo día. ...de la obra, repito, es el próximo domingo... ...a las siete y media en el Teatro Circo... ...y quedaba algo en el aire... ...don Emilio Ortuño, ¿está usted o no está? Estoy perfectamente y además... ...además esto... ...sin ánimo de desmerecer esas dos noticias... ...o esas dos primicias que acabas de dar... ...que son importantísimas... ...hay otra cosa que hay que tratar... ...vamos, que creo que está el, tratado... El, ...el día 12 de diciembre... Ah, el, día 12 el, ah, el, sano, ya. ...el día 12 de diciembre... Sé, no es sábado, tú, eh. El día 12 de diciembre es sábado. Entonces, ¿cuándo, ¿cuándo era el día Según de el cena? calendario sí, Maya, compañero, sábado. llevamos una parte de película. Sería, o sea, sería el, 11. el 11. Bájate del parral primero. <risa> Bajado del parral y una unidad menos, es decir, el 11 de... <risa> El once de diciembre mía, vaya, eh, iremos a darle la enhorabuena por la porra que ha acertado a Joaquín a Javier a Joaquín, ay, ay, ay, sí, a, a, Joaquín. a Javier dios mío dios mío te dicho que no tome alcohol antes de venir aquí hey Milo, pero tú has jugado esta tarde al nomino? o Oye. ¿qué has hecho Oye, ah Emilio, no eso, eso es otra cosa dejala. que quería deciros esta, eh, vamos me voy a, me voy a adelantar un poco ¿Está Antonio María Marí ahí? Bueno, pues no, vamos a ver Bueno, ¿no? no, es que el otro día me dijeron Oye, eh, en, en la radio te están poniendo una fama de bebedor a ti Antonio Marí Porque <risa> siempre habláis de esto, no Y nosotros no somos bebedores, lo que pasa es que somos gourmetes Sí, y saboreamos culinario, el culinario y nos gusta el buen vino sí, y tal, ¿no? Y no nos oponemos, bajo estos gustos, a que nos regalen la botella que sea Sí, sí, como dice Tony, eh, culinario de culo sí, ¿No? claro, yo... <risa> Con Fo. No sé cómo contestarte con lo del culo por... Con Fo. Pedro Pagán, buenas tardes Buenas tardes, aquí estamos Bueno, lo que tienes que soportar aquí, ¿eh? Bueno, yo lo, me lo paso bomba Ah, bueno, en pues Fondala. <risa> hasta galego. que estalla Exacto, está a punto de estallar Bueno, bueno, bueno, a punto de estallar tiene que estar en Torrevieja Quien yo me sé, porque siempre lo, lo dejamos hasta el final No lo saludamos y... Tampoco le pasa nada, viene cuando le da la gana Cuando no tiene conferencias en la NASA Cuando no está con el acelerador de partículas Bueno, yo quiero saber si, si está lo primero Porque si está, ahora diré por qué eh, Me refiero a esto A Antonio Sona, buenas tardes Pues Buenas tardes, sí que estoy sí que Hoy están, sí, sí, a pesar que... de lo que me dijiste la semana pasada Que sí. tengo informes yeah. <risa> Cuando sí, no estaba cierto, buscando el bosón de Higgs si Hay no, materia querellable, ahora que está sí. de moda si no, si no llega a ser por mí, Antonio Vaya, <risa> la partícula, la partícula de Dios Muchas gracias Pero, Antonio Yo también me salvo ¿eh? Pero yo te, digo una cosa, que como no se me... Se me yo el día que no venga es que estoy en el teto Como no ¿Sí? se me den 10 puntos agachado? en la porra no. Esto llega a los tribunales 10 <risa> puntos, qué barbaridad Pues nada, los tribunales no veremos Desde puntos, no, nada, no se regala puntos a nadie. Pero vamos, creo que tampoco nos portamos tan mal, ¿verdad? Bueno, bueno, a mí me han dicho que que podía tener materia, así que... Sí. A ver, ¿quién te pero, lo ha dicho? ¿Quién? que me bueno, pues, al, alguien que está en el control ahora mismo. Bueno, ya ya estamos, Tony. Lo que pasa es que me han pedido los 10 puntos y luego repartimos cinco para él y cinco ah, para mí. ya me, pero, ya, ya, me ya. he dicho ahora. Ya, digo, yo, Tony tiene algo que yo ganar Yo estoy siempre. buscando el bosón de Higgs. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo pre preguntaba si estaba eh, Antonio Sala porque... Si estaba que está, va a ser la persona que va a dar la cara como directivo del FC Torre Vieja hoy con respecto a lo que está sucediendo. Pues me sucediendo. parece que lo tienes claro. ¿Ah? Lo vamos a intentar. Porque a lo largo de toda la semana en Onda Deportiva hemos intentado localizar al presidente. No ha habido medio, no ha habido ¿Y forma. ¿Crees que te crezca, Antonio va a decir algo? Y bueno, pues yo quiero que alguien dé la cara como... La dio Córcolés, el capitán del club, el pasado lunes, no, el martes, perdón Que nos explicó la situación y que dijo que ellos, eh, bueno, hay jugadores que ya están pensando seguramente en marcharse Pero que de momento ellos van a seguir portándose como profesionales y dando el callo o intentándolo al menos Entonces quiero que alguien del club también dé la cara en ese sentido eh, Creo que es lo justo, ¿no, Antonio? Pues sí, buenas noches de nuevo y en efecto, después de lo que dijo Córcolés Hace unos días poco más se puede añadir. La situación se debe a que los ingresos previstos hasta la llegada de la subvención, que siempre es el grueso del presupuesto, no se han cumplido. Todos conocemos la situación que hay. En principio se contaba con más o menos los mismos ingresos por publicidad que la temporada pasada. Cierto es que se quedaron a deber unas cantidades de la temporada 2008-2009 que se han pagado esta antes de empezar justo los primeros entrenamientos en agosto y ese escalón entre lo que se debía del año pasado y lo que se ha dejado de ingresar este, pues ha llevado a que el mes de octubre pues se haya pagado una parte la idea es pagar el mes de octubre si no completo, pues casi completo de aquí a diciembre, los jugadores ya están informados ya lo contó el propio Córcoles y siempre estamos en la llegada de la subvención municipal, el problema es que esa subvención llega siempre, claro, en ya bastante avanzada la segunda vuelta febrero a marzo Y cuando hace falta el dinero para que los jugadores estén al día, es ahora. Pero cierto es también que sabíamos perfectamente las condiciones y cuando llegaba el dinero lo que ocurre es eso. Entre los ingresos que se han dejado de generar esta temporada y lo que se debía de la pasada, pues ahí está la diferencia de, lo, de los tres meses que, que se va a fallar. Sí. Uh -huh. Hombre, yo agradezco que nos estéis aclarando esto... ...porque ya digo, Córcoles nos puso en situación el pasado martes... ...yo a lo largo de la semana he intentado localizar al presidente... ...no ha sido posible, yo me imagino y quiero pensar... ...que es, ha sido por motivos eh, profesionales... ...o por motivos ajenos a su voluntad... ...no porque no quiera dar la cara... ...porque cuando las cosas iban bien sí que la daba... ...y contábamos con él siempre... ...y queríamos seguir contando con él... ...cuando las cosas parecen que no van tan bien... ...entonces eh, necesitábamos que alguien relacionado con el club... Pues explicar a esa situación de primera mano Así que te agradecemos que lo hayas hecho Y lo seguirás haciendo a lo largo de esta tertulia Pero primero vamos a ver si está Antonio Marí Buenas tardes Antonio Creo que Agua. Alguien ha tocado el timbre. De momento ah. agua, pero es posible que, de, que luego haya. Vale, dale. Yo es que me adelanta la jugada. Sí. Yo, yo, yo he oído el timbre por ahí y digo. Ahí estáis ya estáis, estáis ahí. oyendo el timbre. Me sí. parece que oigo sus pasos. Sí. Luego sí, critican sí. a otros por llegar tarde, pero el que llega tarde es el mismo. Ahora, voy a aprovechar ahora que Tony no aprovecha, está y aprovecha. se ha ido a abrir la puerta. No, sí. Aprovecha, aprovecha. Es yo que lo, la, la lo, verdad es que como lo... se pone Tony. La verdad es que Tony sí. es el culpable de todo, Sí, ¿eh? sí, sí. sí, sí. sí, sí. Quería, yo cuando yo llegue avisa. ¿Qué cantidad de payaso, Dios mío? Yo quería preguntarle a Antonio ¿Entonces a los jugadores le habéis comentado que hasta febrero no cobran? No lo has entendido Que hasta febrero, si es que llega la subvención en el plazo habitual Por supuesto que siempre Aunque. llega en esas fechas sea, suele aprobarse a principios de enero, entre trámites y demás, febrero Pues sí, sí, eso es lo que se le dijo a los jugadores Por sí, supuesto que No que... hay ninguna posibilidad de Hombre, que es... hasta febrero Hombre, y digo ya, no hay un generador intentar... de ideas Para poder sacar algo? Siempre hablar? se va a intentar, se tiene alguna cosilla Hay alguna que otra taquilla Hombre, es que hay... Estamos hablando de personas Que tienen eh, hay su familia supuesto, Que tienen supuesto, sus gastos y eso es la, esa Aunque es la no, no lo tengan, es que hasta ah. febrero Estamos hablando de que en cuatro meses no van a cobrar Es que eso es imposible claro, También ah. el compromiso es que lo que se ingrese se va a repartir ya, Como se repartió no, una cantidad de octubre Una cantidad no llegó a la tercera parte, se repartió Por lo que se ingresen adelante, pues también se va a repartir Pero Ajá. claro, si no hay proyectos pre grandes Los ingresos eran por publicidad Y la publicidad, pues sabemos cómo está Las empresas que otrora colaboraban Este año no pueden, no pueden Porque todos sabemos cómo está bueno, la situación la, la, la, la situación es muy delicada porque yo decía al principio Luego vamos a entrar a fondo en esta cuestión mm. Atención, acaba de llegar Harry Potter <risa> <Bueno>. <risa> Don Antonio Marí, buenas tardes Buenas tardes <risa> ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y usted? Pues mira, eh, bien, pero, pero un poco abochornado, porque hace un momento le saludo a usted y no había llegado todavía. Mm, ah, Vaya un sido, adivino de los eh, eh, eh, Algo imprevisto en el guión. Sí, sí, sí. sí. <risa> Alberto Cerón, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, no oye, oye, que oye se es, de es mí. que ya está bien porque oye, estamos ahí oye, 17 con favor. tanto rollo que tiene tu hermano, pues fíjate. Esto no está bien, eh. <risa> eso me corresponde a mí. Sí, pues yo... si te corresponde a ti, espérate. Yo iba a anunciar, a ver, sí. A sí. Mi her... bueno, yo iba a presentar a mi hermano. Ahora, voy voy a la a comunión mío, ahora. No no, no, no te dejan no, no, ya ni eso. eh. No me dejan ni eso porque yo lo dejaba para el final, porque, para el final porque quería decir que mi hermano, a su edad que ya no es, que ya no es ningún niño, pues resulta que ahora se ha cambiado de nombre. Ahora se llama Alberto Haus. Alberto Haus. <risa> la madre que lo parió. Que debe ser la imagen la Esto, tuya. Bueno, tiene una explicación lógica. Bueno, una explicación ilógica. Resulta que yo ahora mismo estoy, pues, un poquillo cojo, porque tengo una lesión de aductores y, y, bueno, estoy viendo las estrellas y los firmamentos y las constelaciones y el muy puntos suspensivos de este de mi hermano, pues. Oye, pues también Pero... te pega el cojo manteca, ¿eh? <risa> no, hombre, no llevo muleta, ¿eh? No llevo muleta. Los aductores es lo que hay en la entrepierna. Eh, lo que está al lado del teto. Ese es el aductor Está al lado del <risa> Bueno, no, eh, la tengo que decir, es que, que Antonio Salas, que, que yo creo que, que ya entiendo por qué no, no, no, no manda Tony la, la tertulia para la página minuto 0.es. Claro, claro, si te han puesto verde no quieren que tú la veas pues o, no la, o, sea, poner, o la oigas. No intentes ponerme tú a mí porque no te la voy a mandar. No, pero el verdadero <risa> motivo es ese que él estaba esperando, lo, lo, lo repartiéramos los cinco puntos Además, de más. Emilio, mira, mira, voy a decirle a Alberto una cosa, lo que decía Silvestre de Salón, no siento la entrepierna. No, hombre, la entrepierna sí la siento. Lo que... No, lo no pasa Emilio ha salido por ahí porque él hace tiempo que está lesionado de esa parte, entonces... Y, y Oye, también también tengo, también tengo eh, para, para, para que te Emilio... Comprende. No, perdona, tengo que aprovechar el tiempo perdido, porque ya que vengo... Hay unos hinchadores testiculares. Ya que vengo, programa sí, programa no, y encima me presenta, me tiene que presentar Tony. Porque mi hermano se olvida de mí y encima me llama. House. Sí, es bueno, que vamos, es que es increíble. Ahora es, es mi momento. Bueno, tengo que decir que también tengo para ti y para Antonio Marí. Vale. Eh, ya lo, pues, con respecto a los vinos. Ah, eh, pues, no, es que vamos, hay es que poner a Antonio Marí mm, en antecedentes de lo que he dicho antes. Po, po, eh, bueno, sí, díselo, díselo. <risa> no, Antonio. Dime, Emilio. Antonio, pues nada, que en Orihuela me, un buen amigo mío me dijo, oye, llevar cuidado, Antonio Marí, y tú. Porque estoy tomando una fama así de bebedores y tal <risa> por, Porque nada más casi hablar de vinos y cosas de ¿eh? eso Y claro, yo entonces le dije digo, No hombre, no, por Dios Que nosotros no somos bebedores, somos gourmet <risa> bueno, Oye, oye, sí. qué, qué bien me, me salió Qué cojono. bien bueno, que, me y no que le contestaste Y entonces le contesté bien de la y eso solo Pero que después, parece parece ser que no se lo creen Solo que pues, <risa> anterior... ahora Ahora viene la segunda parte de lo que está diciendo Alberto Corto No, la segunda parte es que, que podéis eh, informaros De los buenos vinos, ya como buenos gourmet en, también en minuto 0.es que he puesto una carta de añadas Oye, oh, en Valladolid, en ¿eh? la Ribera del Duero Sí, pero eso no es de la Vega baja <risa> Bueno, bueno, ¿cómo se está poniendo esto? Eh, lo que no sabes, Antonio Marí, es que eh, también dijo Emilio que, que sois expertos culinarios, de culo no, De lo, culo lo, vamos, a <risa> vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que si, alguien, si alguien habló del culo eres tú <risa> Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Esto Bueno, Yo bueno. mis almorroides las tengo perfectamente curadas. Sobre todo almorroides. ¿Y son, ¿Almorroides? Eh, Y son mías. ¿Cómo y se son, llama? ¿Cómo? ¿Y son, son mías? ¿Cómo se dice pantalón corto en francés? No las ¿Eh? quiero, no las quiero. Pan, ¿Pantalón corto? ¿Cómo se decía pantalón corto? Se te ve un huevi sí. No, hombre, se te ve un huevi ¿no? Era culot, culote. Bueno, vamos a comenzar ya que hemos saludado a todos. No, sí. Eh, Antonio Marírez, que supongo que vendrá sin maceta hoy. ¿Verdad? Sin, sin Sin maceta Bien, bien, bien Ay, Emilio Ortuño que sí que ha venido con peineta Sí. Hey, hey. y, ah. y bien Son las 3 y 21 minutos Adelante la policía Empanado, empanado en Bueno, pues la sintonía del 1, 2, 3 Son las 7 y 23 minutos Nos indica que es el momento de la porra ¿Estará por ahí Javier? Me pregunto Todavía no, pero va a estar No, no, no Eso ya no me vale Es el momento de la porra Si no está Javier, se le anula He dicho que va a estar Nada, nada, no está <risa> Bueno, Orihuela onteniente. El Orihuela que se enfrenta al líder on tenient, El líder de segunda B, grupo tercero Equipo que no ha perdido ningún partido fuera Que es el menos goleado Que es el equipo que más puntos lleva De los líderes de toda la segunda B De todos los grupos de segunda B En fin, cualquiera sabe lo que puede pasar ahí Pedro No, no es que lo esté pensando, ¿eh? Ay, es que sí el, sí, que que el que... ordenador. Oye, ya tenemos a Javier el al el teléfono. Saludos Javier. Javier, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Te querían robar la porra? <risa> Aquí andamos, aquí andamos. No, lo que pasa que, es que... Hay... Es el Javier sin porra. Ay, Nada, ya, es que hay un hay un real decreto de esta casa, que el que falla, con fa... El, es hombre. un real Jesús Cerón, ¿qué real decreto? Pero ese real decreto especificaba que tiene que ser comparecencia física, no telefónica. Claro. Yo, ah, ya, yo ya revisaría no. esos decretos, ¿eh? Por cierto, Javier, buenas, sí. buenas noches. O al que lo hace con fole, digamos, de poner dos puntos. Pues sí, sí. Bueno, Javier, ¿sabes sí. qué? acertaste la porra del orihuela por suerte, por suerte. Eh, Villamos, sí, sí. orihuela uno dos la del alcorcón no creo la del <risa> de alcorcón vamos a dejarla de momento estará contento Javier con el alcorcón bueno sí. ya y, circula y Antonio Marí también habréis oído la copilla circula por ahí Dice. de las glorias deportivas que campean por España Oye. O sea, el, el alcorcón no engaña Oye. Javier tú eres tú eres seguidor del Real Madrid o del Barça Del Madrid de... Del Madrid De manera asquerosa Del Madrid Sí, bueno, sí Entonces sí. es como yo eh, pues, Es una cosa fuera normal No, este, este, él es como yo Con sí, carne sí. y todo Bueno, eh, ves tú. Y yo. lo que podemos hacer Es que cuando Tony vaya a comer allí Pues le eches un poquito poquico Delasante en la comida Sí, tranquilo que te lo guardo. Y le pones de parte de tu amigo Alberto. Claro. Y después <risa> voy a... al VC a Orihuela. <risa> no, bueno, donde quieras, pero <risa> algo habrá que, que hacer. En onda cero, ahí en Torreja tenéis puesto VC. No, de momento <risa> no. <risa> aquí tenemos retrete. <risa> aquí tenemos puesto bate. Aquí ¿Eh? tenemos puesto el agujerico. <risa> en donde... <risa> <risa> la palabra castellana es retrete. Retrete es usado. ¿Eh? Exactamente. Vamos sí. a ver dónde se, se, se va a cagar? Y yo he visto retrete con dos agujeros. La más antigua ¿Qué? van dos amigos es verdad ¿Es No, la más antigua Entonces, En vez de llevarte una revista te llevas un amigo <risa> La más antigua es Urinario Porque yo recuerdo que en el Teatro Circo antiguamente En el Teatro Circo Antiguo vamos, ponía Urinario esto, esto de, esto de Sí. Bueno, vamos. ¿Y a... que va a ensuciar. <risa> a ver, Javier, Javier. Eh, eso, acertaste el, el viaje ellos a Orihuela 1-2. Yo claro. me gustaría saber qué le ofreciste. A no sé cuál de los dos equipos Para que lo Loriguela marcara en ese último instante En el minuto 92 Una comida gratis eh. Claro, claro, una comida, una comida claro Ya me ya, ya decía yo, ya me extrañaba a mí Javier era el día 11, ¿no? Sí, el día 11 el día 11, Eleven, 11 sí. Porque debes saber, debes saber Javier Con vino, ¿no, Emilio? Hombre, cómo no, además de ese magnífico que nos prepara Javier que es una maravilla, supongo, eh, supongo que ese, habrá agua, ese que ¿no? luego se va el Jesús dando tumbos por ahí. Que degustaremos, lo ¿no? que nos reímos cuando empieza. En copas, tipo... ¿cuándo se emborracha? Tipo, tipo, eso, eso. A ver, a ver, Pedro, mira a ver lo que dice Antonio y Mari. A ver, dime Antonio. Pedro, las copas en las que degustaremos el vino. ¿Las compras tipo balón? Efectivamente. Bueno, no sé si Javier tendrá tipo balón. O Aunque tipo este de año. De, en, o tipo e, bufa. Este año <ríe> nuestros patrocinadores, eh, Dialse, bueno, no sé lo que nos dará de invierno. El jamón será para el verano. Yo creo pero, que no. Un un, un, un Oye, al final pero, no vamos a llevar un guardia civil. Pero Escribano, Escribano nos dona un lote de colonias para como premio de invierno. De, el cordero naquilo. Emilio, para Melena. No me, me lo dijo, me lo dijo Antonio Escribano, que tenía un lote de colonias preparado para el premio sí. de invierno. Ah, bueno. Antonio, ver, Antonio, ver, Antonio Marí. De el, su, el susodicho de minuto cero tampoco tiene mucho pelo. No. <risa> pues colonia para dos. Para, para, para mí crece pelo, hombre. Sí. Que a ver, Antonio Marí, yo no quiero enfrentar a nadie, pero quiero que sepas... Eso, eso, que, eso bueno, es mentira. Estás buscando la polémica. ¿Esto no es <risa> de la porra? Sí, sí, sí. no, no, es que esto va de la porra. Quiero sí, que sepas, Antonio Marí, que por ese ofrecimiento que hizo Javier a los jugadores del Orihuela de una comida allí en su restaurante y por, para que me tiran el gono en el último momento te fastidiaron a ti que tú pusiste uno a uno y por, por eso no has ganado tú la porra Vaya. Vale. bueno, bueno vale. pero es que hasta el rabo todos toros ¿eh? sí, sí, ¿cierto? Sí, sí, sí. cada uno puede con sus armas hasta los huevos lo que vamos, hay que decir es que Javier llamó por teléfono a Pato y le dijo, la comida te lo recuerdo y en el último minuto entonces, Oye, es Jesús del cordero. Nadie ha dicho nada. Nadie ha dicho nada. Nadie. nadie ha dicho nada. No, nada no dicho. pero cordero ahí. ¿eh? Hay un llamamiento no, aquí desde hace meses. El cordero sigue no, ordenando. Pero no hay nada. Que hacer. El, el cordero no lo tomaremos. No lo podemos tomar. Te voy a dar una sugerencia. Dile, a ver, a ver. En, en tu mansión. <risa> la de, <lo> hay, <risa> en La mansión de los. En la, en la, en la, de la mansión de, de los. Entonces, H entonces, entonces viene Javier con nosotros allí a tomarse llevarse. Claro, claro, claro. Pues estará invitado. Lo que pasa es que tendrá que dejar el restaurante por una noche y venís a mi mansión. Bueno, no, no, no mismo. Bueno, Vemos merendar Esto Claro Esto mandamos A, a Alex Quisiano A que se lleve El, el restaurante Eso noche. es Arroy pavo primo <risa> No hombre Jorge Javier Se arruina estoy, estoy Estoy muy molesto Muy molesto Porque el disgusto Nos va sí, sí, Porque vaya. nadie Ha recitado Con respecto A la almohana al, al, sí. <risa> Con a la respecto a dice al Cordero y resulta que la tertulia política que hace los miércoles Lourdes Martí en esta casa tiene un jamón ya le han dado un jamón bueno, esto es discriminación bueno, escúchame ¿tienen un, año de, tienen un año de atraso nosotros ya tuvimos claro, el jamón no, el año pasado pero es que nosotros no, pero, este no, año no, tenemos no, no, no, jamón no, no, jamón no, ¿claro? no ten, tuvimos jamón salchichones y no, no, sí, lote de vino es que este año melones bajeras y bufandas gracias a Dial este año tendremos jamón si Dios quiere el premio de invierno que no sé lo que será pero un jamón cada uno No. ¿Cómo que hombre no? ¿Cómo hombre no? ¿Cómo, bueno, ¿Cómo hombre no? Pues si este hombre pero, pero se ofrece, que, pues yo... Pero, pero, vale pero, pero, y, boca, y, a, y Antonio... Una boca, una boca uno. La tertulia de Lourdes, que creo que y, es de broma. Y Antonio Escribano nos da el lote de Colonia de invierno, y para el verano, pues nos dará uh, un lo que bikini, nos tenga que dar. bañador es de o, una foto o sea, que la le llevamos muchísima ventaja. Sí, es verdad. No. Bueno, vamos a lo que vamos. Orihuela, un teniente, Pedro. Pues voy a decir un... Voy a decir un resultado. Sí. Y a la semana que viene, cuando coincida, lo explico <risa> <risa> Bueno, vale Oye, no, no vale tengo si que decirlo yo que, Un es que... 3-0 Ah, oh, qué bien Fíjate lo que he dicho. Porque ¿eh? va a jugar Moncho de salida no, no, no, no. y va. A... Yo digo un 3-0 y probablemente en la primera parte 2-0. Si tendrás que explicarlo, sí. Pero será la semana que viene. Vale. Y tengo una explicación, ¿eh? Palabradita del niño Jesús. Luego me lo dices en privado. Te la voy a decir luego en privado. Muy bien. Uy, cuidado. ¿Sí? <risa> Albert, eh, a Alberto. A Emilio me llama. A ver si es Esperate. una donación de cordero. ¿Qué? A mí no lo han llamado en directo. Digo, el Orihuela es un teniente. El Orihuela intendente 3-1. 3-1 dice Emilio. Vale. Orihuela intendente, ¿ha dicho? Sí. Eh, bueno, a ver, Alberto Yo, bueno, sé que el Orihuela no marca muchos goles y todas esas cosas Pero bueno, eh, ya que me, eh, me quedan resultados bajicos, digo 1-0 1-0 Javier 2-1 Ese lo firmaba yo, y el empate también Pero si <risa> sí. estás tan seguro que van a dar 3-0 No, pero ¿no? es que otra historia. es otra ah, bueno. historia, es otra historia A ver, Toni, ¿qué dices tú? 4-0 Oh, que la 4-0? Sí, sí, cogó. ¿Qué, qué, qué, qué, qué claro. tita se te ha roto? Algo que esta semana estuve buenas Algo <risa> Ya, ya. Antonio Salah El 2-0 se ha dicho. No. no, Pues venga, me lo apunto. Antonio María. Re... Recordamos que el onteniente va líder. Pues no. Sácate la de, cafandra de la nariz. Que de irlo. Espérate, <risa> me habéis puesto 1-0. 1-0 dice Antonio María. No lo he dicho yo. Hemos puesto un 3. Es igual, yo comparto el jamón con él. No, no, no, lo ha dicho Alberto, tienes que decir otro. 4-1. 4-1 4-1 sí, Hace dos temporadas creo que quedaron 4-2 a favor de los Sí, eso era otro, otra historia. Vale, yo voy a decir empate a 0. Cuando jugaba Resaca. ¿Sí? Torrevieja Puzol. Cuando jugaba de Resaca, dice. A, a ver, Torrevieja Puzol Antonio Sala, eh, ya hemos hablado antes algo de la situación. Su minuto de pena. Bueno, sí. Pues. sí porque, ¿no? porque hay, hay una... Sí, bueno, hay una cosa que... Hay una mala lectura, me amiente. Casi me ahogo, hombre. Que nos van a dar tres o cuatro a la salida. No, hay una cosa clara. Y es que eh, la verdad es que la situación es muy delicada, más de lo que pensamos, porque esto puede acabar con. Ey, ey, ey. La es que no está vamos, mira, escúchame. Para que sí, escúchame un, un momento. Pena, vamos a hacer Pedro? una cosa, Antonio. Vamos sí. a hacer una cosa. Ya que pedimos patrocinadores para la borra, vamos a pedir también desde aquí patrocinadores sí. para Altorre Vieja, hombre. Sí. Pues no estaría de más, lo a muy la... bien. Yo, ya te pau, ha mandado el canal. Dos, dos, pero hasta que llegué yo. Pero. Ah, mira, yo me quedo muy sorprendido con lo que ha dicho Pedro. <ríe> Bueno, hablando en serio, eh, mira, yo. Entre en, mayo en llorando porque está arrepentido de parece, mira, dicho. yo soy eh, a, Alberto Alberto Damus, Alberto Damus con la, me, me, ver, yo digo, Alberto, con ¿no? mis llamamientos. Hice llamamiento de jamón y tuvimos jamón. Hice llamamiento a los jugadores del balón mano y ganaron de ocho. yo pues hago un, a, llamamiento, hace un llamamiento a que alguien me patrocine a mí y, que, y me, me dé un extra. Que, bueno, que como esto es una tertulia deportiva, yo hago un llamamiento para que por favor alguien ¿Puedo buscarme a mí una balista? salga <ríe> a, a patrocinar <ríe> al Torrevieja, porque es un equipo que Que estuvo el año pasado jugando los puestos de promoción y siempre se, o sea, se olvida uno de lo bueno y, y, y eso no puede ser. Porque no, el fútbol siempre es presente. Pero, es verdad, es que antes, no. así. pero yo te voy a decir ahora. Tú no te preocupes. El peor que hasta la Orihuela... Sí, Pedro, ya la has cagado. Ya la cagado. Lo malo que la Orihuela no había no, empezado no, la, no la temporada. El Torrevieja es el torrevieja, como lo de Lola Sí, sí, Pedro La has cagado, Pero bien Pues a ver no, no, no, Lo dicho El presidente del Torrevieja no, a ver, Vamos a ver, pero El presidente el, No será boseador No vengas por aquí el, Por favor no, En la situación En la que está El Torrevieja Ya sí libro, Ahora por lo verde No podemos dar Un minuto de gloria Vamos que ¿no a dar un minuto de algo? Pues, que no hay empresas En Torrevieja Para patrocinar Al Torrevieja no, Pedro. Y valga la redundancia Es difícil Pedro, arreglo Yo sé lo que Acabas de meter Al Torrevieja En la milla verde Yo sé lo que Ha querido decir Pedro Pedro querido decir que Antonio Sala, en su minuto, dé pena a la ya, gente ya. para que alguien patrocine. Ya, ya, realmente. pero de todas formas ha arreglado el año ya. Yo no, yo no lo he querido así, no. ni de coña. Yo he dicho, un minuto de pena. A la vez lo arreglan peor, ¿eh? Me quería decir, sí. un minuto... Dame, ¿De qué? <risa> Antonio, ¿ya estamos? Estoy contigo y con el Torrevieja Tú dices sí, y Alberto Yo también, yo también Bueno, pues nada, decíamos Oiga, que ya alejate. es un partido directo o sea, Lucha directa por la permanencia Que es nuestra lucha a partir de ahora Y bajas por, Como en el partido anterior en Gandía Además de los jugadores que ya se han marchado De momento oficialmente se los ha confirmado La baja de Chico Aunque es posible que este mismo domingo haya alguna que otro más pues tenemos por lesión, la... seguimos esperando que Córcol esté al 100%. Me imagino que ya podría ser titular porque jugó en Gandía y esperando contar con su concurso. El partido bueno tiene una trascendencia, además de los puntos, que aunque que estemos todavía a un cuarto de liga, ya empieza a tener su disputa directa entre un rival que va a ser uno de los aspirantes a luchar por la permanencia y que empezó mal pero ya se está espabilando ya ha ganado varios partidos, viene en alza, todo lo contrario en nuestro equipo pues aparte de esas circunstancias deportivas, está la otra circunstancia, la económica, social y con los jugadores que se vayan a quedar, a los que desde aquí ya transmito mi agradecimiento porque en su situación y con los compromisos que puedan haber personalmente adquirido con el sueldo Con el que se les prometió Pues ahora mismo van a decidir ayudar al, al Torrevieja A salir de esta situación Vaya ya nuestro reconocimiento a los jugadores Pase lo que pase de aquí en adelante ¿Pero se sabe ya quiénes se van a ir o no? Ya digo que se ha, oficialmente se ha marchado Chico uh -huh. Y se está negociando con Como mínimo, dos jugadores más la baja. ¿Es posible Pero que bueno, se confirme este fin de semana o no? ¿Qué Tod se, está, se está negociando? Porque si no, si no hay dinero hasta, hasta enero has dicho o febrero, eh, que se les está diciendo para negociar? que no se les va a pagar? Hombre, ¿En qué condiciones se van a marchar? ¿Van a rescindir su contrato? fin Eso no, no es me voy y ya está. ¿Todo Simplemente... lo que quiera se puede ir? Sí, eso, eso se les dijo. Lógicamente, no, hombre, tampoco es un vacío total de ingresos. Simplemente se va a retrasar. Se van a dejar los ingresos hasta que llegue la subvención, porque los ingresos con los que se contaba no van a llegar. Claro, no van de todas formas, hay que tener en cuenta una cosa, el jugador, el jugador que se vaya ahora, ahora, me refiero, está el hombre en su derecho, si no va a cobrar. Por supuesto. Pero el jugador que se vaya ahora es que no juega hasta enero. Es claro, decir, claro. si te vas a ir a un sitio o a cualquier lado no puede jugar. Bueno, puede fichar por un, por preferente. Sería, hombre, sí, podría firmar un preferente, tal igual. O puede fichar es que por otro grupo. preferentes para tirar cohetes yo no, yo yo no sé a que... claro. Bueno, no, chico, por ejemplo, morigual, va a jugar en el grupo, B, el grupo y, murciano. Sí, a ver la cantidad de equipos que hay con No, pero también está, pueden cambiar de grupo. Sí, Por ejemplo, el chico va a jugar en no el grupo muy es Está bien la economía de los demás equipos. No, no pero cuidado. Que... Lo que quiero decir, Antonio, es que aunque se vaya el grupo que se vaya, o suba de categoría, es que ahora mismo no están los plazos de, de inscripción abiertos. Es decir, es que no se pueden firmar jugadores. En Orihuela no se puede traer un jugador del Valencia. No, hasta diciembre no. Ahora... Entonces te quiero decir que el jugador donde se vaya no va a jugar hasta, hasta después de fiestas. Bueno, yo que te, en entonces, tercera división sí tercera la edición sí pueden jugar justamente es a partir de diciembre <ríe> cuando ya no se pueden incorporar nuevos nuevos fichajes entonces ahora mismo se puede incorporar jugadores sí. es así yo digo que, sí. chicos, que no puede jugar, jugar el en el mismo grupo el mismo grupo no ah, pero bueno sí, sí. por ejemplo ahora mismo el puede firmar cuatro jugadores si supongamos que te bien en otro grupo sí ahora ahora sí sí sí, sí. sí. De de incluso del mismo grupo si no ha jugado cinco partidos eso está así está pero eso que es en tercera en tercera sí sí sí yo pensaba que el cupo se cerraba para todo el mundo Cuando empieza la temporada y se abría en diciembre En preferente no hay cupo Y en tercera se cierra sí. en diciembre Así es Por eso te decía <susurra> que me extrañaba que se fueran Porque pues para irme a otro sitio y no cobrar Me quedo aquí, si pillo algo, pillo algo y sigo jugando A ver qué ya en enero, Dios dirá Llevamos mal de tiempo, Antonio Sala, ¿qué resultado dices? Torres pues Capucó, nada, ¿no? vamos adelante 3-0 Bueno, Javier, te ha dado pena eh, Antonio en ese minuto suyo. <risa> Hay un posible patrocinador, Maramar. Maramar, eh, eh, oye. Sí, sí, sí. Están las cosas para. Yo creo, yo creo que alguien saldrá, alguien saldrá y en fin, yo creo que el torre vieja, en fin, no se merece tampoco uh -huh. esa situación, pero. Es un, e un equipo con mucha afición, eh, eso, extranjera y de todo. O sea, allí hay muchas empresas sí. que, que yo creo, también sí, tengo confianza están o sea, como en todos los ¿eh? todo sitios Yo eh. pienso que alguien alguien saldrá y, en fin, eh, vamos a ver si salva la categoría y, y en fin, y para adelante, para adelante. ¿Qué resultado dices tú, Javier? 2-0. 2-0. Pedro, mm. te, después de decirle los minutos de, minuto de penal, sí, pues, sí, ah, no lo arregle, no, Pedro. Una cosa, mi ordenador dice que 1-1. Vale, pues sí si tú, tú ya has has echado, echado el año. Dice... Emilio 5-1. Bueno. Cucunín. Ahí está. Tony 6-2. <risa> Por decir ya, no. bueno, pues. Pero no, no, pero él era era era un envidioso. Al fin <risa> es que la pena de Pedro me ha llegado al, al alma. Mm, eh, cuanto peor está un equipo es cuando empiezan a resurgir otros. Bueno, no, claro. Habló Lorenzo Sanz. Sí. <risa> lo que te ha dicho. Ya pues. lo veréis. De los cuadros. Sí, sí. Hola. Soy, Marí. soy Bill Gates 3-1. <risa> pues mirad lo que os digo. Me toca a mí. Yo voy a decir 1-0 y va que chuta. Claro. De lo que meta es que chuten a puerta y marquen Es que 1-0 basta para ganar 3 puntos y sí, está me, muy bien No me digas claro, Eso claro. debe ser la nueva normativa <risa> <risa> <risa> <risa> Bueno, Torrevieja antequera 2010 De balonmano Recordar que el Torrevieja En Liga Sobal, el partido de la pasada jornada Eh, perdió por la mínima 30-29 en su visita a Cuenca y eh sido sí, una pena y ahora no le toca por sí. el, por el partidazo que hizo el, Torrevieja, sí, que fue ganando el partido claro. casi todo el partido sí, con sí. una diferencia al, de Al descanso, descanso 9-15 al, al, al descanso ganaba de 6 es que ha sido una pena. Pero que le pasó a Antonio que podríamos decir que es que prácticamente, aunque sea un disparate, le sentenciaba para quedarse en la categoría ¿Ah? otra vez. Sí, ¿eh? Sí, sí. Cuidado, eh. Era un resultado importantísimo, sí. ha sido una auténtica pena. Y esperemos que psicológicamente no le afecte ese partido al, al Torreviejo. Eh, bueno, pues este fin de semana, concretamente el domingo, recibe a la Antequera 2010 en el Palacio de los Deportes de San Francisco de Cristina a las 6, además televisado. El Ojo, domingo, esto. ¿eh? El domingo, el domingo, supongo, sí. ¿no? Uh -huh. ¿En, eh, teledeporte? en teledeporte. En teledeporte. Antonio Mari, eh, háblanos de ese partido y qué le pudo pasar al Torrevieja para ceder eh, una, una, uno, una derrota, un, o es sea, decir, ceder pues la victoria que tenía ganada prácticamente. A mí eh, la, las personas que fueron a verlo, porque yo no fui, la, las personas que se desplazaron a Cuenca, me hablan de atraco durante toda la segunda parte, uh -huh. me hablan de una cosa escandalosa. Eh, poco a poco, poco a poco, con con las típicas, eh, falde, eh, en fin, lo típico, que a, eh, a ti te piden falta de ataque y lo que a ti es eh, falta de ataque en el otro sitio se convierte en gol, en fin, eso es lo que me han comentado. En cuanto a la antequera, la antequera hizo un equipo para estar arriba, arriba, arriba, con mucho dinero. Lo que pasa es que no le están saliendo las cosas. De hecho, eh, eh, acordaros que... Sí, o sea, sí, sí, sí. Y eh, bueno, y, y se ha gastado un huevo. Sí, sí, sí se, de, no, dice, Hombre, el subote es nuestro el pero el no nos regalo, mute, Nosotros no lo podíamos retener Se lo llevaron ellos Una claro, cosa entonces. es si se lo han pero gastado se dice, está un o, de momento, o de momento eh, Veremos a ver si terminan de pagarlo Bueno, eso es otra cosa claro, yo, eso es yo eso lo ignoro Pero vamos, que el presupuesto es muy alto Era para estar así arriba Entre los seis primeros eso Y por lo que sea De hecho, por ejemplo, Anderson eh, se fue Porque claro, nosotros ni ni de lejos se le podía pagar Lo que lo que le ofrecían allí y por lo que sea no le están saliendo las cosas bien. Eh, yo creo que el Torrevieja está jugando mmm, está jugando muy bien y yo confío en, en que va a ganar. De hecho, fijaros con el equipo que que lleva y perdió de uno en Zaragoza, perdió de uno en Cuenca y eh, aquí también perdió de uno. No recuerdo ahora contra. Eh, contra qué equipo pero, dos minutos y medio pero o sea sí. eh, eh, Hay que ir está dando está dando muy bien la cara y yo confío en que va a sacar a la, ah, pero adelante lo malo es eso que está jugando muy bien que tú estás viendo que puede, puede ganar estos partidos y no los gana y, sí, pero... no pero ha ganado todo lo que tenía que ganar eh Antonio lo que es que lo que recló... ha dicho lo que ha dicho Pedro sí, tiene razón claro es que este partido entraba de lo que lo podías perder sí, también pero lo que ha dicho pero Pedro tenía, tenía razón hubiera sentenciado la permanencia prácticamente bueno no tenemos tiempo para seguir hablando de más cosas así que Antonio rápido cómo cómo ¿Cuánto va a ganar el Torre esta vez? De tres más tres. Javier de cuatro. Antonio Sala por seis. Yo voy a decir más dos. Tony más cinco. Alberto más siete. Emilio empate. <risa> <risa> Hombre <risa> Emilio lo ha dicho sí. con pena, ¿eh? Pedro <risa> más uno. Se te perdona porque lo has dicho con pena. Y Almoradí Puerto de Sagunto, eh, división de norte, Pedro. Pues la morada de Puertosagunto y yo en tal, la cosa está jodida. Seguimos eh, hablando de balonmano por supuesto. Espate. ¿Emilio? Más tres <ríe> Con qué energía lo dice cuando es victoria y cuando <risa> bueno, <risa> que Alberto. O pena. ¿Sí? ¿A, a, a, ¿a cuándo juega? ¿A qué hora juega y todo eso? Eh, ahí me es que, según la hora, según que la la mañana, Vamos, hora no vamos. Sé. Más uno. Más uno. Tony, menos dos. Antonio Sala, más cuatro. Antonio Marí, más dos. Eh, Javier, Javier, Javier, Javier, Javier, Javier Javier No, que estaba más yo pensando cinco, lo que voy a decir más yo Más cinco, Javier más No, no cinco. pensando en el segundo plato Vale, pues yo voy a decir Más uno, más dos Más uno se ha dicho, más dos también. 50 más tres, más segundos Cuatro, más cinco, pues más seis Pues nos vamos despidiendo Y recordar que el domingo a las siete y media de la tarde En el Teatro Circo Obra Collar de Cerezas eh, De la autora Isabel Martínez Salinas Va a ser representada por la compañía Eh, agrupación teatral ¿Quién falta esta noche de Almoradí? Es para recaudar fondos para el club de baloncesto 28. de Orihuela 7 de de euros la entrada ya la pueden adquirir y pueden ver esa el domingo Buen fin de semana a todos y hasta el lunes <risa>